Cumplir su condena para poder insertarse nuevamente uh -huh. se encuentra alguna sociedad que le la, que le da la espalda directamente eso también es parte del problema que no se termina de resolver eh, habría que pensar algo eh, creo yo que en mi, en este mismo sentido ¿no? el cupo laboral por ejemplo para eh, este travestis transexuales y transgénero bueno para también para, para liberados uh -huh. me encantarían los titulares post eh, proyecto quieren llenar de presos el estado, sí. me encanta, me encanta. A mí encantaría. Ya me encantaría. Bueno, sí, totalmente. Este sería Pero una Pero sería crucial que se que se pueda empezar a, a pensar algo parecido, uh -huh. ¿no? Un cupo mínimo por lo menos para que quien salga de la cárcel y no tiene algún, ningún tipo de oportunidad pueda por lo menos que el estado sea a cargo de dar esa respuesta. Claro, eh, a ver, sobre todo eh, políticas de formación y eh, inclusión laboral, digamos en ya desde la prisión En las cárceles hay Porque hay A veces funcionan A veces no funcionan Así como hay eh, Grandes ejemplos eh, Digamos El centro universitario De voto Es un gran ejemplo donde Hemos tenido muchos Este pre Presos que se han Podido recibir De alguna carrera Este Estando Estando ahí en de mm. O en otras O en otros penales Eh, pero sobre todo de inclusión laboral de la posibilidad de conocer un oficio de estudiar algo no necesariamente una carrera universitaria pero salir con herramientas exacto eh, la enorme mayoría de los convictos de aquellos que están en las cárceles son reincidentes, digamos porque la primera vez que estuvieron o que cometieron el delito fueron este bueno cumplieron su condena o fueron descarcelados eh, luego volvieron a, a no pudieron insertarse en la sociedad que los llevó nuevamente sí que este, los al, al delito, así que una política integral que ojalá se pueda a ver, no digo que no está en discusión ahora llevado a la práctica, por ahora prevalecen otras políticas uh -huh. porque digamos, el centro universitario de voto existe, las políticas de inclusión existen el alcance y la fortaleza en desmedro de las políticas punitivas ahí es donde la relación eh, pasa a, a contar o no 10.30 de la mañana, 13 grados 5. Para hoy, una máxima de 15 grados en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Mañana mínima de 8, máxima de 18 grados. Vamos una tanda. Radiográfica. Radiográfica. FM89.3 Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario.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 de lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cabarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. El Descubridor y Radiográfica te invitan a salir de gira con La Compañía. Actores y actrices, preparen su equipaje. Sumate a este viaje radiofónico por todo el país. Habemos nuevo destino.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 34 Y ya um, días de la decisión que tomó el gobierno de la ciudad, hay 12 locales gastronómicos clausurados en la ciudad de Buenos Aires eh, por eh, las por, por abusos, digamos, por excesos en la apertura, en esto que se permitió hacer durante el fin de semana y lo vimos eh, de manera preocupante. Nos dan algunas historias de lo que era Plaza Serrano, de lo que eran otras... Este, lugares bastante concurridos habitualmente Así que cuando abrieron los barcitos eh, Con las mesas afuera Se llenó de gente se llenó de gente Y bueno, 12 locales Se hicieron más que los vivos Y eh, realizaron eh, eventos Fiestas privadas Así que fueron eh, clausurados eh, Quirós, eh, Fernán Quirós Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Reconoció que lo que pasó el primer día No fue bueno Eh, había gente sin barbijo y a menos de metro y medio de distancia, eh, así como no fue bueno lo, lo que pasó la primera eh, noche que se habilitó la actividad física. Recordemos aquella foto de Palermo llena de runners. Sí. Se entiende que haya gente que tenga necesidad de salir, pero necesitamos hacerlo como corresponde. Eh, pidió que la gente cumpla con la normativa de distanciamiento de uso de tapabocas, ya que todavía no hemos terminado nada, no se ha resuelto nada. Lo que ocurrió el viernes y relativamente mejorado el sábado no fue bueno. Veremos que... Digamos, si se mantiene la medida, uh -huh. que por ahora sí, obviamente, siguen abiertos los bares. ¿Viste bueno, o se toma alguna nueva decisión? Escuché gente diciendo que, bueno, justamente tiene que es parecido a lo que pasó con los runners. Es porque es la primera vez, la primer, el primer fin de semana, después va a ir como decayendo paulatinamente esta locura por salir. Eh, el problema es que estamos en un momento muy, pero muy complicado para abrir uh -huh. eh, bares de esta manera. Digo, Plaza Serrano fue un desastre, la cantidad de gente... Nadie creía que los protocolos iban a respetar como correspondía, digo, aparte tenés un bar, hay zonas donde tenés claro. un bar al lado del otro y la concentración es, eh, digamos, no, no se puede evitar, es inevitable, entonces eh, yo yo me quedé muy preocupado uh -huh. tengo conocidos que tuvieron la posibilidad de salir y demás y salieron despavoridos, dijeron, llegaron a, la, a la, prim la primer cuadra de bares y dijeron no, nos volvemos porque si no eh, claro. terminamos todos contagiados. Eh, pero bueno, vamos a ver como cómo, cómo en las próximas semanas. Uh -huh. Preocupante por lo, por lo que se vio hoy, por las imágenes, recontra preocupante. Sí, porque además eh, le das pie, bueno, ni que hablar que vimos eh, una nueva concentración cita. Eh, bastante alarmante por ya por la quema de barbijo Lo cual me parece una barbaridad sí. Ya habíamos visto barbaridades eh, Sobrepasó los límites eh, Le das el pie a esta gente digamos eh, Porque en definitiva es decir Bueno, no es tan grave Porque uh -huh. si podés abrir los bares Y tener gente cerca eh, Evidentemente Está mal, pero no tan mal Claro, y aparte hay una diferencia grande Entre la gente que corre y quienes se sientan En una mesa a tomar algo es evidente que en ese lugar tenés muchas más posibilidades de contagio. Lo última lo que corre, bueno, si lo hace de manera más o menos manteniendo la distancia, además estando al aire libre, todo lo que quieras, más allá de que una gran cantidad de gente corriendo tampoco es eh, lo aconsejable, eh, en este caso tenés gente, muchedumbre, sentada, digamos, compartiendo eh, mesa, es es muy muy obvio, la, la, la, digamos, la, la posibilidad de contagio que hay en esos lugares, más claro. allá que sea el aire libre, no como si eso fuese... No sí. sé, de no, no, una que... manera que, que, que te baje las posibilidades de contagio. pues estás al lado de una persona, no estás a, a dos metros. Uh -huh. Estás al lado de esa persona. Eh, no sé, no sé qué va a Además, pasar. Además, sabiendo que es nunca se se cumplen los, los protocolos a rajatabla, entonces tenés que hacerlos quizás más estrictos de lo que pueden ser para que el margen de, entre comillas, desborde, eh, pueda ser acotado. Eh, digamos, uh -huh. Sabés que, eh, no digo, lo, lo de Plaza Serrano... No es que está permitido hacer lo que hizo Plaza Serrano, pero ¿sabés qué va a suceder? Claro. Entonces tenés que prever que eso pueda suceder como como fue el día sábado, el día viernes, este porque si no vamos a estar complicados. El fútbol argentino ya se está preparando porque empezaría el eh, fin de semana del 26, 27 de septiembre, la primera división, la Liga Profesional de Fútbol, no así las categorías de ascenso, el fútbol femenino y otras divisionales. Eh, que todavía lo están pensando y me atrevo a decir que lo van a seguir pensando eh, porque siguen subiendo los casos y hay una preocupación muy grande. Además del tema económico, claro. además, además sino del tema sanitario también. Y digo lo, lo digo en potencial porque si está, si hoy día con eh, una cantidad de casos enorme, con ya prácticamente... Eh, su, superado el, los 10.000 casos tranquilamente. Uh -huh. Digamos, todos los días hay más de 10.000 casos de, de manera olgada. Sí. Eh, y ya tenemos eh, a nivel total 478.000 casos, 9.800 fallecidos. Vamos a llegar probablemente a los 10.000 fallecidos, lamentablemente durante esta semana, lo cual es un umbral... Eh, Tremendo Social, digamos No, no, no, no representa nada 9.999 o 10.000, digamos Son fallecimientos, son vidas Pero bueno, el número impacta Impacta realmente eh, Veremos si el gobierno nacional Toma alguna medida extraordinaria restrictiva para las próximas semanas Y si eso obviamente Implica que eh, posibles aperturas Sean cercenadas Ajá uh -huh. Sí, vamos a ver qué es lo que suceda. También vamos a charlar, si te parece, un poco de información que tiene que ver con lo que está pasando con el Banco Interamericano de, del Desarrollo. Uh -huh. ¿sí? Recordemos que iba a haber eh, elecciones. Acá va a ser crucial la, la postura que tomen algunos países que están indecisos. ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, eh, Argentina, México, Chile Costa Rica, junto con el apoyo de la Unión Europea, pidieron que se posterguen las elecciones hasta el año que viene, ya teniendo en cuenta... Eh, el resultado de las elecciones en Estados Unidos y bueno, que ya quede determinado cuál va a ser el próximo presidente si Trump o Biden uh -huh. obviamente que el candidato estadounidense Mauricio eh, Cleber Carón está metiendo fichas para que las elecciones se hagan la semana que viene uh -huh. ¿sí? hay obviamente países alineados con esta postura pero quienes van a terminar decidiendo si dan quórum para que se haga esta votación son Canadá Eh, algunos países europeos en total son 16. Perú y Uruguay eh, que tienen posiciones mixtas sí eh, y que no se proclamaron públicamente sobre si están de acuerdo o no en postergar las elecciones. Hay que prestar atención a ver qué es lo que pasa con este grupito de países que van a, van a determinar en definitiva si se hacen las elecciones o no. Si se llevan adelante las elecciones, la votación, entonces es muy probable que que el candidato estadounidense termine ganando la elección porque cuenta con esos votos. Uh -huh. No cuenta por ahí con todos los votos para llamar una asamblea de votación pero si se, se, se llama a esa asamblea y se realizan las, las elecciones lo más probable es que tengamos un presidente estadounidense en el Banco Interamericano de Desarrollo. Claro, un presidente eh, como clever Caron que no tiene ni siquiera un acuerdo total dentro del partido. Este, no es que todo el pueblo norteamericano está pidiendo que Clever cabrón vaya al BID y los latinoamericanos nos resistimos. No, ni hablar, ni eh, siquiera los demócratas lo quieren. Claro, la a ver, Sudamérica no ha no ha podido concertar un candidato y esto así, digamos, responsabilidad propia, digamos, responsabilidad de los los distintos cancilleres y gobiernos eh, sudamericanos, latinoamericanos que no han eh, no han hecho el trabajo necesario no solo no han hecho el trabajo necesario para tener un candidato sino que tampoco han hecho el trabajo necesario para patear la elección pues se ponen de acuerdo la mayoría de los países latinoamericanos dicen bueno acá no hay elección no se vota y listo y lo seguimos discutiendo eh, cuando le decían a eh, mi amigo personal Luis Lacalle Pou presidente de la República Oriental del Uruguay eh, ¿por qué usted está apoyando? ¿por qué Uruguay fue a apoyar al, eh, al estadounidense? Uh -huh. dicen no es que yo quisiera apoyar pero no tuvimos candidato propio y no me quedó otra que apoyar al norteamericano. Entonces eso es, es bueno, la excusa, es claro. la salida que encuentra en la calle. Puedes decir, bueno, yo no hice nada, pero el Sudamérica tampoco. Bueno, eso es importante porque, por ejemplo, Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica, que era candidata a presidenta del BID, decidió bajarse bajar su candidatura directamente. Uh -huh. Hay que ver qué pasa con Argentina, que todavía no definió si el candidato va a ser Belis, que es el virtual candidato, pero tiene tiempo hasta el próximo jueves para poder oficializar esa candidatura. Eh, así que, hasta el momento, el panorama es bastante complejo eh, para uh -huh. quienes están pensando en un banco interamericano de desarrollo con una presidencia latinoamericana. Bueno, dale, Belis, apurate, por favor. 10.44 de la mañana. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. ¿Qué no tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conoces y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica.